Señales del fin del mundo Momentos extraordinarios y divertidos eh, los que hemos eh, tenido durante toda la temporada, durante todo el año con Ambria Hoy. Momentos extraordinarios eh, también los que tenemos aquí con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. ¿Cómo ¿Cómo que estaba tomando nota, ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno, el eh, que estaba Ana María hoy. Bueno, a pesar de que darle. eran navidades. Sí, sí. Es que como había unos minutos había que recuperar. Hemos recuperado, sí, hemos recuperado este. uno de los momentos más, bono, más, más fantásticos divertido de, y de, divertidos. De ah, de, de, de, nos dio risas y nos... Que, que, que debe haber colas de obreros para ir a su casa. No, a la casa de esta señora. No, es que ver lo que esto, tiene allí. Después de esto no se puede decir... Habrá colas de obreros. No, no, ya no, no, ya no, no. otra que... ¿Tiene otro significado? En esta es otra cosa, sí. Pero, fantástico. Por cierto, venga. Señales del fin del mundo. La URSS, su desintegración... Fue el... una señal del mundo comunista, que se vino abajo, pero así cataplazo. <ríe> sí, <ríe> pero, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver todo esto con el cambio climático? Hubo de todo poco. pocos? Pues verás, antes de la caída de la Unión Soviética, en 1991, la, la Unión Soviética...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 Claro. ¿No? <risa> eh, pasaron a ser campos que mm, mm, de, de, de, enviar, de enviar a, a, a la atmósfera óxido sea, nitroso proveniente de estos fertilizantes empezaron a captar CO2 de la atmósfera al haber más vegetación mm, agreste y salvaje de forma pero natural. Pero esto también nos puede dar un indicativo de qué cosas pueden ser buenas eh, o necesarias que, que pasen en la atmósfera. No sé si de forma artificial Hombre, evidentemente natural, fue bueno para la atmósfera menos, pero malo para el pueblo claro, soviético, ¿no? claro,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 Bueno, pues es una historia interesantísima, una perspectiva que no se ha comentado en nada, eh, se ha hablado de la cosa económica, de la cosa política, pero de la diferencia y lo que tuvo que ver esa desintegración de la URSS con el cambio climático, o, o todo lo contrario. Eh, ¿Sabes pues lo es que ocurre ahora? Que se, se el... sepa eso, el... ¿eh? claro, eso ha traído consecuencias.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 No, y porque el gas como se lo dan prácticamente claro, sí, gratis, sí, sí. pues claro, no, claro, tiene, tiene, no tiene problema. Pero que cocinan muy sano en ese aspecto. Uh -huh, ¿Es no. a la plancha o en horno? ¿Y el lo digo porque tengo mi amiga... Rusa Rosa, Olga, R ah, rusa rusa. Lo que tú comentabas, eh, eh, Bruno, eh, cuáles son eh, los no se problemas del, del mundo. ¿Cómo, se puede, aplicar, no se, ¿cómo del mundo? se puede aplicar esto? ¿Qué, qué consecuencias? ¿Qué, qué lecciones positivas? Ah, Entonces, sí. Es saber que las reestructuraciones económicas y las políticas pueden cambiar de una forma muy violenta, muy drástica, los patrones del comercio interno. Y por otro lado, lado si consumimos un colocar, poquito menos de carne, pues también viene pues bien también en general. A, también en base, ¿no? pero bueno eso ya en gustos